Tenemos en la línea a la concejal Soraya Escobar. Ella, junto con el concejal Martín Peñuela, han radicado un proyecto de acuerdo en el municipio de Soacha, en el Consejo, sobre el tema de no permitir más vivienda en el municipio.、Eh, Y pues la saludamos desde esta nueva estrategia que tenemos en Periodismo Público, que es Periodismo Público Radio, que se emite por nuestra frecuencia de los 1370 en el AM y por nuestros sistemas de Internet. Concejal Soraya Escobar, t e n g o usted muy buenos días. Buenos días, Carlitos. Felicitándolos por su nueva adquisición dentro de la radio. No, no conocía que se habían cambiado, pero los felicito. Tenga un. Un buen andar en este nuevo lugar donde usted está ahora. Bueno, concejal, muchas gracias. ¿Han vuelto ustedes a, a radicar el proyecto de acuerdo que, de una u otra manera, coloca una alerta sobre el tema de la construcción de viviendas en la ciudad y la falta de equipamiento urbano para poder responderle a la cantidad de habitantes que hoy están y que van a estar en el municipio de Soacha? Sí, Carlitos, e s e es el proyecto de acuerdo número 6、eh, que en días pasados se pasó. A la corporación y del cual es ponente el concejal Martín Peñuela.、Eh, lo pasamos los dos y él es el ponente donde se pretende suspender、eh, las licencias de construcción. s、eh, i tú t e acuerdas q e l año pasado se había pasado ese t mismo proyecto de acuerdo donde se debía fortalecer la parte jurídica y la parte ambiental. De este proyecto de acuerdo del año pasado salieron unas mesas junto con. El Ministerio de Vivienda y la Procuraduría. Allí se h i z o unos acuerdos、eh, donde, asistieron, donde asistían los diferentes entes como el DNP,、eh, Movilidad, Cundinamarca, pero hasta el momento no se han visto ninguna, ningún resultado sobre esos acuerdos. Razón por la que se vuelve a pasar el proceso de acuerdo,、eh, solo queremos que esas viviendas tengan. Una, una, un h á b i t a d i g n a q u é quiere decir un h á b i t a d i g n a Que tenga servicios, que, te, que se tenga en cuenta las vías, que se tenga en cuenta、eh, la educación y los centros o puestos de salud para esas personas que se van a pasar en, en ese, a esas viviendas. Teniendo en cuenta que el año pasado, en el 2014, no se construyeron sino 15 mil unidades de vivienda y este año ya va. Y se tienen proyectadas 19 mil, algo, no sé el número exacto, de viviendas que se van a construir. Entonces es como prevenir que todas esas viviendas ya tengan su servicio de agua, tengan todos sus servicios, la vivienda digna de la que se habla y que no dañemos tanto el medio ambiente como lo estamos haciendo. Venga, concejal,、eh, la vez pasada u s t e d presentaron este proyecto con el concejal Martín Peñuela y, sí, y recuerdo yo que. La Procuraduría les advirtió que de pronto podrían incurrir en una falta、eh, con este proyecto.、Mm, bueno, ese fue uno de los argumentos que, que se dijo en ese entonces. En esta、sí. ocasión, ¿qué puede diferenciar el proyecto para que la Procuraduría no salga nuevamente al paso a decirles, concejales, pueden incurrir ustedes en una falta donde los podamos sancionar? Precisamente de eso se trata, Carlitos, que se le hicieron algunas modificaciones jurídicas y ambientales para. Para mejorar este proyecto de acuerdo y que se llegue a una discusión y se pueda hacer, se e p u dar d a una solución real al tema de las viviendas sensuales.、Eh, yo los invito a partir de la próxima semana, el día martes, vamos a estar con las diferentes secretarías、eh, solicitándoles nuevamente que nos digan cuáles son las falencias que hay. Eh, con respecto a, esta, a estos proyectos de vivienda y asimismo llevárselas nuevamente a la Procuraduría, a, a los entes que lo quieran, lo quieran tomar, pero que por fin、sí、n o s tengan en cuenta, tanto、sí. a nivel nacional como a nivel del DNT, porque fue a quien se le solicitó un capítulo especial para el municipio de s o a c h a Lo mismo que se le solicitó al Dani en tres ocasiones el año pasado, que se hiciera el censo A partir de s o a c h a o sea, que empezáramos con s o a c h a Ya sabemos que el censo no va en el 2015, sino hasta el 2016. Y les estamos pidiendo que se volteen a mirar hacia s o a c h a y que no nos dejen solo como e l botadero, o no, no dejen solo para hacer construcciones de vivienda, hacer, hacer, hacer, y no nos dan unas soluciones con los equipamientos. Sí, la idea es de que el Departamento、Nacional、de n o n b r e s de p l a n a c i ó n incluya s o a c h a con cierta prioridad. Eh, que sí, no, sí. Se, no se requiere p u e ser s un genio de la NASA para saber que en Suacha tenemos cada día más viviendas y menos、sí. equipamiento urbano.、Sí. ¿Han ustedes logrado más o menos establecer qué le hace falta a Suacha para poder tener esa vivienda que ustedes han denominado、eh, digna, no dentro del interior de la vivienda, sino en el exterior de la ciudad? ¿Qué le haría falta a Suacha, así como a, a, a, a grandes rasgos? p u e s imagínate, tenemos un solo hospital para la cantidad de habitantes que tenemos. Uno proyectado, que es el que se va a construir en Terreros, pero va a ser un hospital que va a sustituir al Hospital Mario b a c a b i t e n y a n g u a s y va a ser hasta un hospital de tercer nivel. Entonces, estamos hablando que si en este momento tenemos 60 y algo de camas y necesitaríamos, y estamos hablando con una población Dane, de 500 mil habitantes, entonces. En este momento realmente somos un millón, más de 300 mil personas que van a venir nuevas. ¿Cuánto más necesitaríamos? Es eso, es eso Carlitos, lo que nosotros queremos、eh, entregarle a la nación, pero que no solo salga de la boca de los concejales, sino de los mismos secretarios que manejan cada una de las carteras. De la, del municipio para que sea algo que concuerde, sea algo real y vean que no nos estamos i n v e n t a n d o las cifras y la urgencia de tener un censo en s o a c h a y de darle un tratamiento especial, especial a s o a c h a dentro del gobierno nacional. Listo, entonces, ¿el proyecto ya está radicado y entra a discusión la otra semana? Señor, señor. ¿El proyecto entonces ya está radicado y entra a discusión la otra semana? Sí, señor, el proyecto ya está radicado. Y empieza a discutirse con los secretarios de, la, de las diferentes carteras del municipio a partir del día más, a las nueve de la mañana. Se que quedan ustedes cordialmente invitados para empezar esa socialización. Y si la idea es que el Departamento Nacional de Planación o de Planación Nacional incluya a Suacha como un municipio especial, ¿es suspender que, la vivienda hasta qué? ¿Hasta ver obras o hasta que lo incluya? Hasta que sea incluido. Hasta que sea incluido como de un tratamiento especial dentro del municipio, y hay que acordarse de otra cosa, Capito. Es que nosotros no hemos tenido la modificación del POT.、Sí. Eh, entonces, tendría que ver también la modificación del POT y cómo van a quedar toda esta cantidad de viviendas y todo, porque todo esto llegó sin hacerle una modificación al POT. La modificación del POT es urgente. Dentro de todo lo que se propone, tú sabes que no sé el post, no se ha pasado al consejo y quién sabe si se pasará este año. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Bueno, que estés muy bien, muchas gracias a ti.